Ahora, en nuestra revista de prensa... ...pues rescatamos una entrevista muy interesante... ...publicada en el diario Ideal de Granada. Exacto. Se trata de un paisano de la comarca... ...concretamente de nuestro pueblo vecino de Cacín. Hablamos de José Ángel Peregrina, ¿eh? Más conocido en redes como El Patica. Un chico de Cacín, sí. Un pueblo de apenas 200 habitantes... ...que tiene 2 millones de seguidores en redes sociales. Una locura. Vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Pues sí, a ver... ...José Ángel, que tiene 28 años, es conocido... Como como el Patica. Este apodo, por lo visto, lo heredó de su padre después de un accidente que tuvo con un tractor, aunque, bueno, en el pueblo algunos también le llaman Joselito. Ah, mira, y lleva ya casi cinco años en esto de las redes. Pero lo curioso es cómo saltó a la fama totalmente inesperado. Hay una cita en la entrevista que es, bueno, es tremenda. Sí, sí, la del kebab, ¿verdad? Esa misma. Dice algo así como, ¿quién pollas me iba a decir a mí que por pegarle dos bocados a un kebab me iba a hacer famoso? Es que define mucho. Totalmente. Define la sorpresa, lo, lo aleatorio que puede ser esto a veces, ¿no? Y tiene dos millones de seguidores, ¿eh? Que es diez mil veces la población de Cacín. Diez mil veces. Es que es una cifra. Una barbaridad. Y aún así, él insiste en que sigue siendo el mismo de siempre. Que a veces ni se lo cree. Que va a eventos con otros influencers y piensa, ¿pero qué pinto yo aquí? Quizá. Y yo creo que eso conecta mucho con su apego a Capicín, ¿sabes? Uh -huh. Lo dice clarísimo en la entrevista. Prefiere la tranquilidad del pueblo. Dice, uf, qué tranquilidad cuando vuelve. Uh -huh. Prefiere eso al alboroto de la ciudad. Viaja, obviamente, por trabajo y eso, pero siempre quiere volver. Dice que no viviría en una ciudad. Se nota que necesita esa base, ese, ese ancla. Exacto. Y esa preferencia por lo tranquilo se ve también en su vida social. No le va mucho la fiesta, dice. No. Prefiere un bar tranquilo, pues, con una Coca-Cola cero o una Radler, que bebe poco o nada de alcohol. Incluso opina sobre las tapas, ¿no? Que prefiere lo de antes. Sí, lo sencillo. Pan, aceite, embutido… Dice que mejor eso que las tapas enormes y súper elaboradas de ahora. Busca como la esencia, ¿no? La autenticidad. Y eso se ve también en cómo habla del trabajo. Porque esto es importante. No solo vive de las redes. Para nada. Compagina todo esto de crear contenido con el trabajo de verdad, digamos. En el campo, con la almendra, la aceituna y también en la obra. Tiene una frase muy buena. Tengo dos manos y hay que usarlas. Ahí está. Una declaración de intenciones, vamos, y desmitifica mucho eso de que se está forrando. Sí, eso es clave. Dice, la gente se cree que me estoy forrando, pero luego añade… Hay que trabajar, hay que ganarse el pan todos los días. Y afirma que gana más o menos lo mismo con las redes que con el campo y la obra. O sea que no es oro todo lo que reluce en Internet. Es un mensaje potente, la verdad. Sobre todo para la gente joven que a lo mejor idealiza un poco este mundo. Claro, por eso su consejo es directo. Que trabajen y que estudien. Uh -huh. Ve las redes como, bueno, como una oportunidad que surge. si sí surge, como le pasó a él. Pero que nadie se obsesione con ser famoso. Para él fue un accidente. No era la meta. Tiene sentido sobre todo conociendo un poco su historia. Él quería estudiar hostelería, ¿no? Sí, pero no pudo por temas económicos en casa. Los padres pensionistas. Así que empezó a trabajar muy joven. Entiendo. La entrevista también deja ver un lado más personal. Sus aficiones, por ejemplo. Le da el pádel. Sí, juega en Granada. Y luego está la moto. Tiene una Yamaha Tracer y le encanta salir de ruta. Lo llama el postre. El postre. Qué bueno. Su momento de desconexión, imagino. Eso es. Y también habla de amistades importantes, como la que tiene con Ceciarmi. Otro influencer de Granada. Dice que es como un hermano. Ah, mira. ¿Y de amores qué cuenta? Pues que ahora mismo está soltero. Dice libre y en la gloria. Y recuerda con gracia que estuvo en First Dates. ¡Anda! ¡Qué bueno! Sí, como una anécdota más. Y un punto muy emotivo es cuando habla de sus padres. Sí, que son sus héroes. Exacto. Quiere devolverles todo el esfuerzo que han hecho por él dice que está siempre operativo para lo que necesiten. Eso dice mucho de él. Desde luego. Y para ir terminando, hay una anécdota final bastante curiosa con Santiago Segura, ¿no? Sí. Bueno, algo que mencionó Segura sobre un posible cameo en Torrente. Pero vamos, que no hay nada confirmado. Es más una, una anécdota maja. Ya, ya. En fin, una historia fascinante, la de José Ángel El Patica, es un ejemplo de cómo... Bueno, de cómo se puede mantener los pies en la Tierra, ¿no? Eh, a pesar de la fama en Internet. Sin olvidar de dónde vienes. De Cacín, en su caso. Totalmente. Parece que ha encontrado un equilibrio, ¿eh? Manteniendo esa identidad tan fuerte, tan ligada a sus raíces, al trabajo de siempre, mientras navega este mundo digital tan, tan loco a veces. Así que, bueno, la clave que extraemos de esta, de esta exploración es quizá esa autenticidad como ancla, ¿verdad? en medio de todo el torbellino digital. Sí, y nos deja pensando, ¿no? La pregunta que quizá queda flotando es ¿hasta qué punto es sostenible ese equilibrio a largo plazo? O sea, esa tensión entre el mundo rural tan suyo y el estrellato digital, ¿cómo evolucionará? ¿Se mantendrá o tendrá que transformarse? Ahí queda esa reflexión. Interesante. Bueno, pues nos despedimos por ahora. Volveremos pronto con más noticias que estamos preparando ya. Ha sido una producción de Radio Alama, bajo la dirección de Juan Cabezas.